Hola, muy buenos días qué tal cómo les va buen día bien fabricio eh, nada queríamos charlar con vos por el tema de este anuncio que ha realizado colegio médico que a partir del 12 de noviembre podría llegar a cortar eh, las prestaciones y las consultas con las prepagas eh, a ver qué información nos podés brindar bien bueno eh, si colegio médico ha dado esa información en realidad eh, no es que a partir del 12 de octubre de perdón de noviembre quedarían todos los servicios. En realidad, si no se llega a, un a, una, a una negociación, este así va a ser, sí es correcto. Pero nosotros estamos desde el día que se realizó la asamblea en Colegio Médico, que fue hace un mes, mm. este tratando de, de, de, de lograr algún tipo de convenio para que eso no, no ocurra, algún tipo de negociación para que eso no ocurra. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de negociación y tratamos de evitar que eso pase el día 12. Claro, pero le han puesto un plazo, digo, eh, si no hay acuerdo. Tuvimos una asamblea, nosotros tuvimos una asamblea hace dos meses atrás eh, para una recomposición de valores. Uh -huh. eh, después de un mes de, de, de trabajo en colegio médico con, con todo el sistema de salud, obras sociales prepagas, sindicales y la obra social provincial, se llegó a un acuerdo con obras sociales sindicales y con la obra social provincial, uh -huh. la cual en una asamblea el mes posterior Eh, tuvimos una aceptación por parte de nuestros socios de, de, de dichos valores para poder seguir continuando con la atención con las obras sociales prepagas no se llegó porque los valores propuestos por las mismas no no, no eran no eran no fueron aceptados por nuestros asociados eh, entonces se dio un plazo más de atención que es el que, que tenemos que realizarlo obviamente para tratar de en ese en ese mes este llegar a un, a un nuevo acuerdo y hay diálogo Hemos tenido diálogos de las... Tenemos 10 obras sociales prepagas. Eh, tenemos 9 obras sociales más en conflicto. La obra social CIMEPA, que es nuestra obra social provincial, sí. prepaga obviamente, este no se encuentra cortada. Y hemos mantenido diálogos con 3, 4 obras sociales prepagas en diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente tratando de, de negociar y llegar a un acuerdo, obviamente, que sea beneficioso para todos. Y, y lo sorprende que las obras sociales de este tipo no hagan una oferta que les conforme, digamos? y sí, en, en realidad los valores propuestos primeramente por las obras sociales prepagas no alcanzan al valor de la obra social provincial. Eh, claro. Entonces, obviamente, nosotros, eh, nuestros asociados, nosotros mismos, también vemos que eso no, no, no es muy factible. Eh, nosotros tenemos... bueno no, no escapamos a la realidad de, de, de cualquier individuo de este país y los los costos, los gastos que tenemos nosotros en salud eh, son muy elevados y siempre van en detrimento de todo de todo el horario médico, ¿no es cierto? para que para que quede claro entonces, el siempre está dispuesto a pagarles a los profesionales médicos una cifra Más alta que la que pagan, qué sé yo, OSDE, Swiss Medical, la, las las prepagas que cortan el bacalao, decimos nosotros, una cosa así. Siempre, y, y las obras sociales sindicales, uh -huh. tuvieron tuvimos una, una, una buena negociación, llegamos a un buen acuerdo, no eran los valores pretendidos eh, por, por nuestros asociados en la primera asamblea que tuvimos, pero sí entendemos que se hizo un gran esfuerzo desde, el punto de, de, desde parte del SEMPRE, de la obra social provincial nuestra, y de las obras sociales sindicales para que para que podamos seguir este, manteniendo estos convenios y, y la atención, obviamente. Mm. Eh, Fabricio, en caso de que se produzca el corte, ¿cómo va a ser el funcionamiento digo aquella persona que tenga una prepaga y vaya a un consultorio? ¿Qué tiene que pagar la consulta? Exactamente, exactamente. Mm. Esperemos que eso no suceda, nosotros estamos abiertos a toda negociación con las obras sociales prepagas. Y eso lo, lo recalco porque no es que nosotros no cerramos, uh -huh. justamente. Nosotros queremos solucionar el conflicto y que tengamos un, un, una normalidad una normal atención para uh -huh. todos. ¿Y, ¿Y están lejos en los valores de lo que pretenden ustedes y lo que ofrecen las prepagas? Y alguna obra social prepaga está más lejos que la otra. recordemos que uh -huh. no todas tienen el mismo valor, uh -huh. eh, pero algunas le cuesta más, obviamente, que a otras. Eh, ellos están regidos en sus aumentos, y esto lo sabemos muy bien, uh -huh. por... Por la superintendencia sabemos que ellos pueden aumentar determinado determinado valor uh -huh. eh, pero bueno vuelvo a repetir los, los, los costos nuestros por ahí también van muy encima de, de eso muy encima estamos muy enfasados eh, con, con los valores actuales uh -huh. y a lo mejor te esto tomo por sorpresa con la pregunta pero se puede hablar de un porcentaje de personas que pertenezcan a esa a ese distinto universo de obras sociales es decir las sindicales la provincial y las prepagas no tiene eh, las la, a ver obras sociales prepagas abarcaría pra, aproximadamente no uh -huh. no tengo el detalle de sus asociados pero sería aproximadamente 30.000 personas en toda la provincia ah. y, y, y en comparación con el resto digo el, el universo del colegio médico de qué universo del colegio médico la social, Sí, la obra social provincial es la que mayor porcentaje tiene de afiliados, uh -huh. el resto las obras sociales sindicales en su totalidad y posteriormente las prepagas Bien. El colegio Médico tiene vigente 92 convenios de 92 horas sociales en total eh, eh, eh, fabricio y en qué están más lejos digo en el bueno consulta o en las prácticas o en, en todo? general es en todo, en todo es en todo ah. eh, en las prácticas sí. es, es muy difícil por lo que te acabo de decir sí. recién de que Eh, lo, lo, los insumos médicos están todos dolarizados, claro. entonces no escapamos al resto del país en cuanto a, a eso, ¿no? Claro. Entonces un, un, una práctica dolarizada eh, hace que lo, los insumos estos dolarizados vayan siempre en detrimento del honorario, claro. una práctica en general. Sí, sí. Eh, y en este contexto inflacionario van corriendo detrás de la inflación. Digo, en eh, eh, el acuerdo que han arribado con las obras sociales sindicales y con la provincial siempre, eh, sí. ¿hay un mecanismo de actualización mes a mes o, o la negociación no, se tiene que...? No, mes a mes no hay una actualización, mes uh -huh. a mes, uh -huh. eh, con las obras sociales sindicales, un poco va de acuerdo a las paritarias que tengan ellos, en uh -huh. la obra social provincial también, de acuerdo a los aumentos que tengan. Uh -huh. eh, pero cabe destacar, y es importante esto, que nosotros... No tenemos un sistema de cobro que es eh, a mes vencido. Nosotros tenemos un sistema de cobro, ya o sea por obra social y, y por por por cómo se realizan las cosas dentro del colegio médico, que lo que un médico eh, trabaja en el mes de noviembre recién lo va a estar cobrando en enero. Uh. Y en algunas, un poquito más. Pese a que los plazos de pago sean en un mes, mm. eh, todo lleva a que uno cobre de acá tres meses, entonces con la inflación actual de un 8, un 10 o un 12%, cuando el médico se ve en la mano con lo que trabajó tres meses previos ya tiene un 30% aproximado ¿no? sí. de una inflación, de menos, que cobra un 30% menos. Claro, bien. Bueno, así que le han puesto plazo hasta el 12 eh, para seguir negociando con las nosotros, prepagas. Nosotros el día 10 tenemos uh -huh. la nueva asamblea, uh -huh. eh, en el cual si llegamos a algún acuerdo con las obras sociales prepagas, tenemos que proponer esos valores en la Asamblea mm. eh, y de ahí ver si nuestros asociados eh, están interesados en esos valores o no. Bien. Pero vuelvo a repetir y recalco que eh, estamos totalmente abiertos a esto, totalmente abiertos a un diálogo, totalmente abiertos a una negociación, como lo venimos haciendo siempre. Bien, Fabricio, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Germés. No, por favor, por favor, gracias a ustedes.